1970, Let Zeppelin i Black Sabbath lluiten per donar a conèixer un nou so que canviarà el món. 40 anys després, nosaltres seguim el seu camí. Kali Metal, el heavy en estat pur. ka Ja tornem a ser aquí, segona hora del Calimetal, segona sempre. hora d'aquest primer programa de la cinquena temporada, calimet al 5x 01 eh? eh? no, no es posen així les coses per internet per descarregar? No ho sé, jo no sé d'aquestes coses. No he de ser molt legals i molt correctes amb tot. No, amb la música eh són sí. legals. Som legals, sí. tot el que podem. Amb l'altre no. Sempre. No. No. No. Bé, doncs com dèiem, que han començat amb la banda sueca Catatònia que també va estar actuant al Costa de Fuego. Ho va fer un mes abans d'editar el seu darrer treball discogràfic, el Dead and Kings, que va sortir a la venda el passat 27 d'agost. Molts pensàvem en escoltar algun dels nous temes al Festival de Benicà, però no va ser així. Tot van ser temes antics. Ara, amb el disc ja editat, hem pogut escoltar el primer senzill que porta per títol Dead Letters. Abans hem comentat a només començar que havíem, eh, ens hauria agradat poder començar aquesta temporada, aquesta cinquena temporada, unes setmanes abans, però que ens ha sigut totalment impossible. I per què ens ha estat totalment doncs impossible? Doncs ens ha estat totalment impossible perquè hem conegut a moltes bandes d'aquí, bandes que estan començant, bandes que s'ocorren molt i que fan un metal realment molt bo i hem aprofitat per entrevistar a totes les que hem pogut. I en tenim un munt. Tenim un munt. De fet, si entreu en el nostre blog i ja n'hi ha algunes penjades. N'hi ha un parell. En els propers dies n'hi hauran més, perquè estem intentant treure'ns feina de sobre sí, sí. i anar-les muntant. Sí, perquè I... ara, ara, ara hem de dir que venen moltes internacionals, també, ah, que també. aquestes donen més feina. Exacte. I mica en mica les anirem posant al programa per tots els que ens escolteu a través de les zones i no us baixeu el programa per internet. Doncs també les pugueu escoltar, clar que, que també, sí. Que també està bé que ens escolteu a través de les ones, però molt malament si no entreu al blog, eh? Perquè hi ha més informació al que blog. És fàcil, mira, feu calimetal.blogspot.com. Llavors, a dalt, al navegador, a la dreta, hi ha una estrella. La cliqueu i guardeu a favoritos. I així que ja ja no heu d'anar escrivint cada vegada l'adreça. La, la, I si no, ens busqueu en el Facebook o pel Twitter, que nosaltres estem a tot arreu. I si ens voleu dir alguna cosa, calimetal666 arroba Veus, així ja, ja està ja, tot toma, dit, ja està tot Doncs el passat 7 de setembre, una vegada i una vegada tornats ja del Backend Opener, ens vam desplaçar fins a Cornellà on els Ravenblood tenen el seu local d'assaig. Allà vam estar una, una estona molt llarga xerrant amb els dos Danis de la banda, el vocalista Dani Pérez i el bateria Dani Ortiz. Vem estar una estona molt llarga parlant, ho hem editat una miqueta perquè hi havia coses que s'havien de retallar, re. No hem retallat quasi res, però alguna sí que hem retallat. I tot i així ha quedat llarg. I tot i així ha quedat llarg. Us deixem escoltant el tema Human Hunter i a veure què ens expliquen els Raven I a veure què ens expliquen els Raven Blood. <totipos>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 esta banda y no podemos hacerlo de otra manera que comenzar las presentaciones. Pues bueno, pues yo soy Daniel de Revenlo, vocalista, y aquí tenemos a, a mi lado al, al señor batería los demás han muerto por el camino, así que si, si tocar, os habéis tocado os podéis venir con nosotros ya. Hola, yo soy LQ, relajarme un poco y conversando aquí con Marc y con nuestra amiga Ariadna que nos vienen a visitar en nuestro antro de la perdición.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 Nosotros como somos muy flipados, entonces dijimos, bueno, dice, vamos a saber con qué lo fusionamos y tal, y estuvimos ahí, que si Raven-Hear, que si Raven-Mogete, yo que sé, probando un montón, pero decimos, mira, el block siempre queda bien, el lote es agresivo y siempre queda bien, y dijimos, este Raven-Block, tal.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 Raúl es el que se curra, el que lleva todo el tema de viajes, de, de de mover, o sea, de pedir las camisetas, vamos, todo el tema de poner pasta lo lleva Raúl, ¿vale? <risa> nosotros somos los pobres los matados. Yo por ejemplo me encargo de mover todo el tema de la banda. Yo que digamos el manager, somos dos managers ahora, con nosotros y, y Adrián Ancillo que ha entrado nosotros la vuelta de Back en, supongo hablando y tal y lo eh, hemos fichado. para que eche una mano aquí para ver si lo pueden, porque me, me toca lo poco, me canso a veces, tío de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 Sí, porque tiene un escenario en medio y tú no sabes si te tienes que poner al lado, delante o detrás. Lo puedes ver de todos sitios, la gente estaba parcial por ahí, pero bueno, la gente respondió muy bien. Nosotros, ya te digo, súper nerviosos, nerviosos de la hostia. Sí, cuando dijeron los veredictos, mira, salimos los primeros, dijeron los primeros. No sé si digo, si digo. Porque no nos lo creíamos, ¿sabes? vamos a presentarnos, a meter caña, pues si le gusta a la gente, bien. Cuando claro. dijeron que ganamos, joder.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 Follow oh, me.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 No, la verdad es que genial, los tíos súper enrollados, nos a buscar con una furgoneta privada, un shuttle, se llaman, nos llevaban a todos los lados. Nos llevaron allí, teníamos el catering, dice ah, nos llevamos a la zona VIP, la zona VIP que, que bueno, luego ya te contaré, la, la, la gente súper bien, la organización detrás cuando fu fuimos a tocar, ¿qué os falta?, ¿qué necesitáis?, mira, tenéis que estar a aquí dos horas antes, nuestro camerino preparado con todo, muy bien. El concierto de puta madre, arriba lo llamamos que te cagas,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 Fue fire, la verdad es que, bueno, hicimos la, la performance aquella, la introducción, con la haciendo la, la intro de Joe Featers, que es el, el último single, con la capucha y en plan, ha hablado un guturral siempre en plan historia encima de los samples, la gente se quedó flipada porque dice, y el tarado este de mierda que hace, ¿sabes? Ala, cuando me quito la capucha ya me dieron en falda y se van a, a tomar por culo, ¿sabes? Sí, sí, me sostuvieron que ver los huevos más peces que otra cosa, porque luego bajé y vi las cámaras que estaban y digo, me han pillado de pleno, ¿sabes?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 Disfrutando, venga, paraba, le metías el otro porque hicimos un, unos temas, los aportamos y los unimos con otros, pues hicimos los 20 es Justo cuando íbamos a terminar, ya me salió el tío por un lado me dice, eh, 2 minutos. Vale, pun terminamos y chao pescado, ¿sabes? Finalizó, cierran el, el telón y se acabó. Pero de la masa pipa, tío. <risa> una pasada, ¿eh? una pasada total.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 ahí detrás del escenario y hemos hablado de muchos conciertos en algún concierto algo os habrá pasado algo divertido algo curioso algo que quer que queráis borrar de vuestra mente pero que queremos que nos contéis si sí, pues, a ah, no sé a ah, mira así que tengo una sí, una racieta que me partí la caja y bueno a este le pasan muchas es lo que tiene los porros pero bueno, cuenta tu primero Dani y... sí. no mira hicimos un bolo en el antiguo metal racing fest que hicieron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 Pero que para como no se entera, pues aprovecho, ¿sabes? Entonces, y digo, y con la Virgen del Rocío aquí detrás no creo que eso te va a hacer nada, ¿sabes? Es sí, la verdad es que fue muy curioso. Además que ese concierto salió bien, pero lo, los colegas de Tracun por ejemplo no tuvieron tanta suerte que se les petaba la luz cada 2 por se iba la luz, todo, ¿eh? venga pim, otra vez, otra vez iba algo, otra vez. Y nos partimos en la caja con aquello porque la etiquetábamos y toda la Virgen ahí en las fotos, a por el Facebook. Y así que qué te ha pasado en los conciertos? El que más me acuerdo, uno que me pasó en Darmstadt, cuando fuimos a tocar ahí en el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 Pero, pero en sí, la verdad es que poco. O sea, divertido de... con la gente, sí. Con la gente sí que es divertido. Porque mira, por ejemplo, tenemos un chaval, tío, que viene a los conciertos desde el día de crisis y se nos ha vuelto fan. Sí, sí. Y es un crack Es un tío que va con una máscara de caballo a los conciertos. Y es el puto amo. O sea, yo en, eh, lo aproveché y en el Move Fucking Brain hizo un World of Death y estaba el tío ahí con la máscara, que lo han grabado en el vídeo, que se si lo veía en YouTube. Y es que era muy grande, tío. Yo es que estaba arriba ahí greñando levanto la cabeza y me meto un caballo ahí. Y dale, que te pego, tío <risa> Y flipen flipe colores, digo, joder, qué calor que calocas aquí que estoy flipando ya, ¿sabes? ¿Qué pasó? Cuando dice el World de Death digo, ala, todos a por el caballo. Digo, menos mal que no hay yonkies aquí, ¿sabes? Si no, triunfan todos. Todos a la barra y estirando brazos, ¿sabes? ¿Y cuáles son los planes futuros de Ray Emblem? Editar un disco. De verdad. El tema de la discográfica se está mirando porque la verdad es que las, las que nos ofrecen, pues, hacen menos que yo. Y yo lo que necesito, a ver. Yo soy, yo soy un currante de la hostia. Yo con la música...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 ¿De fumar porro? Sí, ¿no lo ves o no? Lo ves, ¿eh? siempre que necesitas algo, tiene fe, ahí está, ¿sabes? Me molaría que hubiera una Virgen de Montserrat aquí, ¿eh? La madre negra, ¿no es? cierto, siendo hoy atrás nosotros, siempre que estamos tocando... Bueno, lo que estaba diciendo antes... No, a ver, la coña es esta este hombre que es un cachondo... Pero bueno, luego tenemos a Raúl que... Menos más que no está hoy, ¿eh?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 entrevista amb els Ravenblood, al mig de l'entrevista hem pogut escoltar un dels temes nous de la banda, el King Among Slaves, i l'hem acabat escoltant un altre inclòs de, dins del recopilatori You Conceive Your Fetters, que porta per títol Ghost Pride. déu nhi eh? déu nhi I és sobre uh, la setmana següent de fer-los -se l'entrevista els vam veure... En directe, que no directe, els havíem vist encara, encara no tot no i, vis. i que havíem fet mil milions de concerts... No nosaltres encara no els, no els havíem vist, ens van desplaçar fins a la Sala Straperno, a la primera edició del Outranza Metal Fest, uh -huh. que també teniu la crònica al blog i allà, bueno, el Dani Cantan i eh, fent, fent, fent guturals i jet banging al mateix temps. Eh, increïble. Sí, o sigui, un, un concert molt recomanable per tots aquells que ja deveu ser pocs, que no els hagueu vist en directe, doncs val la pena el que ara estaran un temps fora. Pues ja ens ho han dit a l'entrevista. Ah, sí. eh, sí. eh, a la que tornin a estar per aquí a veure'ls en directe seguim parlant de més novetats i ja que és el primer dia eh, què ens agrada a nosaltres molt? La festa. A... Sí, la festa a nosaltres ens agrada sí. la festa i a tu I a mi especialment el folk. El folk. i a mi el folk metal m'agrada i ja que hem deixat de pendre una mica Turises i els seu Rasputin com a tema emblema de les tornades del programa anem a posar alguna de folk però aquesta vegada novetat i d'una altra banda, dels corpiglani, que també ens agrada molt. Sota el nom de Manala, el passat 3 d'agost el clan del gos presentaven nou temes i també el violinista Tuomas Rounakari. Recordem que va haver-hi canvis a la formació, mm -hmm. ara esperem que vinguin per aquí a presentar aquest àlbum, perquè un dels temes més divertits que hi ha dins d'aquest Manala i que a mi m'agradaria veure en directe és aquest, el Yevan Polka. mals que de Corpiklani i la seva lleva en polka. grans que són doncs sí, i bon rol que transmeten és, i en directe són genials. Com la seva música són impressionants. Doncs nosaltres volem acabar aquest primer programa de la temporada amb un altre tema folky perquè ens agrada el folk i ens agrada la festa. Aquesta vegada de la mà dels Norwec Trollfest. el passat 24 d'agost editaven el seu 5 disc d'estudi sota el títol de Brumlevasen. Crec que l'he dit bé, no? Sí, Brumle Basen. Bueno, tampoc sabem noruec. Exacte. No sé si Potser és no? Brumle Basen o jo que sé, com, com sigui. La, la qüestió és que això voldria dir alguna cosa així com grunyit o grunyidor en el nostre idioma, més no. o menys. Doncs amb això acabem. Gràcies, Ariadna, per estar aquí una temporada més. Gràcies a tu i gràcies a tota la gent que esteu a l'altra banda, que sabem que cada dia són una miqueta més i estem encantats de saber-ho. I dic que la setmana vinent tornarem i potser hi ha alguna sorpresa novetat dins del programa. Sí, estem eh, tenint contactes amb un nou col·laborador del Cali Metal que, si s'acaba decidint, ja us el presentarem. Oh, tant que sí. Doncs eh, marxem amb el tema que li dona nom al disc, al nou disc de Trollfest, i ens tornem a escoltar a la setmana evident. Adeu, adeu! Trollfest ah.